Bien, vamos a lo que, a lo que vimos. La para allá, s h a b a la, la porción de esta semana lleva por nombre q u i t e s e Significa cuando salgas. Esta porción de la para a l l de esta semana está Realmente colmada de enseñanzas, de preceptos y de consejos. Se caracteriza por tener muchos variados temas y mandamientos, mis votos. De hecho, es l a para allá La s cual e s que tiene mayor mandamiento de toda la Torah. Tiene 74 mandamientos. 27 los cuales son positivos. Lo que debemos de hacer. Y tiene 47 pasivas. O sea, Lo que está prohibido, lo que no debemos de hacer. Así comienza por esta nuestra para a l l diciendo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y los entregas a donar tu heroín en tus manos y cautivares A sus cautivos. Así p u e d e comenzar con esta para a l Viendo la frase que acabamos de leer, a la guerra contra tus enemigos, nos puede esto traer muchas enseñanzas con este tema. Si no podemos recordar la historia, nos vamos a dar cuenta que son innumerables los enemigos que hemos tenido y que tenemos por ser pueblo de j e r u s a l é Pero muchos, hay muchos i n t e r p r e t e s del texto sagrado de la t o r á Coinciden en afirmar que se alude aquí al enemigo principal de la persona. e l l s se harán. Instinto al mal. Ese es el principal enemigo según estos c o m e n t a r i s t a s estos intérpretes de la Torah. En efecto, Cuando la persona se enfrenta al instinto, de, al, al, al instinto del mal, que trata de seducirlo en ciertas ocasiones para que cometa un pecado, a b u c i e n d o o sea, exponiendo razones y argumentos para demostrar O justificar que es solo un pequeño y simple deliz que tuvo. Sí, sí, ¿Sí? Que no es, que, que no es muy grave lo que es la conversión. Que por cierto, amado, siendo, siendo,、eh, Lo más aconsejable y adecuado en esa i n s t a n c i a en este estado en que se encuentra la persona, lo que le vemos es guerra. Guerra. No, sí, guerra contra, contra el enemigo, contra el instinto del mal. No debemos reubicar. No debemos rendirnos y hacer, y hacerlo a él cautivo. Es decir, dominar su instinto. Por otro lado, la historia recomienda algo muy valioso. En primer lugar, A decir, cuando salgas, se sales, ¿qué indicar que las guerras, amado, lo que es pleito, discusiones, peleas, cuando son necesarias, que no pueden ser eludidas, no p u e d e ser, que tenemos que enfrentarnos a esas discusiones? Debe liberarse fuera del territorio. Es decir, no dentro del hogar. Ni en presencia de la familia, de los allegados. Sino fuera del campamento, es de tu hogar. El segundo término dice La palabra, contra tus enemigos. Contra tu enemigo. Para indicar que solamente contra enemigos se hace la guerra. Pero no contra nuestros amigos. No contra nuestros hermanos. Contra el cónyuge o familia que son Realmente lo que amamos y creemos. ¿Amén? Amén. Otro, otros intérpretes con respecto al capítulo 25, 17, 18 de esta para a l el cual lo comentaba este miércoles con los hombres en la En el Shiur que tenemos los días miércoles. El versículo dice, recuerda lo que hizo Amalek en el camino cuando salía de Egipto, cómo salió tu encuentro en el camino y cortó el paso a todos los débiles Que se r e s a g a b a n tras de ti cuando estabas cansado y exaltos. Ellos no temieron a Dios. El libro Shemot, eso en el capítulo 17, amados, el seculo 18 al 16, se describe la batalla Entre Israel y con Amalek. Cuando nuestro pueblo comenzaba a transitar por el desierto, vino Amalek y lo atacó. Este ataque fue un ataque sumamente atroz. Decíamos en el estudio. Decíamos también que los de los grandes milagros, que los grandes potentes milagros hechos que hizo el Señor con el pueblo allá en el desierto, tanto como las plagas, las diez plagas, cuando dividió el mar en dos para que su pueblo pudiera pasar en seco, también la La el, el, eliminación de, del ejército egipcio que venía de, de su de s pueblo, todos los m i l a g r o s le dieron al pueblo judío fama. Porque el, el Dios de los judíos era un Dios fuerte, poderoso. Y ninguna otra nación se había atacado. Mas sin embargo, los amalequitas, ellos, sin miedo, sin temor, desafiaron a luchar contra los judíos. Pero hay algo importante acá, decíamos, que Amalec atacó solamente a quienes alcanzado exautos al Como todos sabemos, en el transcurso, en el, en el transitar del, del pueblo de Hashem por el desierto, sabemos que la, las nubes de gloria, la columna de fuego, La nube que lo protegía d el sol guardaba los ríos y aliviaba las dificultades del camino de su viaje. Entonces, aquí cabe preguntarse, hacerse una pregunta, cabe hacer una pregunta. ¿Quién eran los cansados y los exaltos quienes sufrieron los ataques de a m a r e c Pienso, amado, pienso que eran aquellos cuyos pecados impedían que las nubes de gloria no podían tolerar su presencia. Ellos se vieron forzados a abandonar este escudo que es de protección y ellos sufrieron el ataque de a m a l e k a Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros. Los cansados, los exaltos habían sufrido la consecuencia del ataque de Amalek por haber t r a g e d i d o e la c Torah, a b e r pecado. Lo que quiere decir revelarse contra h a s h e m Al haber t r a g e d i d o e la c t o r a haber pecado, La protección v i e j m p r e la nube que nos cubre para protegernos del mal, ya no está. Se ha ido. ¿Por qué hemos pecado? Nos sentimos cansados, e x h a l t o s Eso hace el pecado. Y somos fácil, somos presa fácil, del enemigo Amados hijos, quiero recordar que el Eterno nos ha dado un alma pura. Y ese alma se va corrompiendo, se va siendo corrupta, se va e n f r a q u e c i e n d o tornándose débil. Por permitir cosas que no debemos hacer en nuestro transitar por esta vida, por este desierto. Debemos estar bajo la cobertura de las nubes de gloria. Ahora, es nuestra responsabilidad ayudar, p r o t e g e r alimentar Nuestra alma para poder dominar el yese alá. Nosotros debemos tener, tenemos la responsabilidad para que nuestra alma sea fortalecida no sea presa fácil de l yese alá, de que nos inclinemos al mal. Hay algo parecido <coughs> con el tema de falsas medidas y pesos. La Torah alude e l concepto expresado en el libro de, de Proverbio, Proverbio 11, 1 y 2. <coughs> Dice, una falsa balanza es aborrecible. Una falsa balanza es aborrecible antes de Jesús. Cuando llega la realidad, va a seguirla la vergüenza. Amados, la persona que desafía el deseo v i e j s e n y usa falsas medidas a d e s c u r i r la vergüenza. La vergüenza del conflicto de Amalek, o sea, va a ser atacado. Lo cual lo conlleva a no estar bajo la protección divina del Eterno. Amén. Amén. ¿Han entendido esto? Me se, me salió a explicar. Amén. Amén. En Levítico, Barikrath, 19, 35, y 36, se afirma lo siguiente. No falsif, no falsificarás las medidas De longitud, peso ni volumen, deberás tener una balanza honesta, pesos h o n e s t a una medida seca honesta y una medida líquida honesta. Amado, se cita este paso, este versículo como la fuente del precepto de realización de mantener medida Honesta. Se viene m- e viene, me viene a, a la mente en este momento que nuestro corazón es una balanza. Es una pesa, es una medida. Según como tú m i r e así se la medirá. Pero yo voy a b e n s a r eso. De tu corazón. Tú tienes esa balanza. Tú tienes esa medida. Y debe ser s honesta. Como d i c e acá. Los p r o f e t a s también advirtieron que no se usaran falsas medidas. En el libro de Ezequiel tendrán, dice, Ezequiel 45, 10 y 11 está escrito. Tendrá balanza justa, peso justo y medida justa. Establecerán un peso y medida para recibir los diezmos con precisión. La décima parte. Habíamos hablado, habíamos dicho hace poco que los cansados, los exautos habían sufrido la consecuencia del ataque de Amadeus. ¿Por qué? Por haber transgredido la Torah, haber pecado. ¿Qué quiere decir? Revelarse contra Jesús. Y también haber de sufrir la vergüenza también. Amado,、bueno, el Espíritu, que es un, es el soplo de vida, la Rúa, que es el soplo de vida que nos da el c r e a d o r nuestro Padre, celestial, que es puro. Nosotros decimos en nuestro s rezos diario, s tú me has dado un alma pura. ¿Cierto? En el Nesema, en el alma está nuestro intelecto, nuestras emociones, raciocinio, y están t a m b i é n l o s sentimientos. Todo esto que se viene formando en n u e s t r o crecimiento, así como también viene creciendo el d e se hará la inclinación al m a l Ahí está también. Todo depende de ti que él crezca más de lo debido. Depende de ti, de que si lo controla, lo domina o no lo va a poder dominar. Depende de ti. Por tal motivo, debemos de alimentar, como dije, ayudar a nuestra alma, que es la que se conecta con el ser humano, el alma es la que se conecta con, con el prójimo. Para que ella misma, Ayude a llevar nuestro espíritu que se conecta con Hashem. Tratar que el Yesé hará en que nación a mal sea dominado, que no esté a flor de piel. Amén. n A s v e m o muy callados. Hasta mi, la misma verna, está calladita, dale. Versículo 25, capítulo 25, 15. Deberás tener una pesa completa y honesta. Esto le permitirá perdurar largo tiempo en la tierra que será El señor j u n e l o h i El versículo anterior, el 14, dice, afirma, no deberás tener. El versículo 15 afirma, deberás tener. Si la persona falsifica medidas, finalmente no te da nada. Pero si negocia con honestidad, finalmente te da muchos bienes. Como dice allí, largo tiempo va a permitir al Señor. De lo contrario, dice el versículo 25:16, que dice: pues todos aquellos, Que sean deshonestos y sigan estas prácticas y todo lo que actúen en forma deshonesta son aborrecibles ante el Señor, tú, Eloah. Debemos tener en cuenta, amado, que la frase. Todo lo que actúe en forma deshonesta incluye prácticas deshonestas fuera de la falsificación de la medida de peso. Que consuman estos actos también son aborrecibles, antes recién, al caer en la desea, en la declinación al mal. Vamos a profundizar un poquito más sobre el d e s e o a l a Inclinación Amal, que es lo que nos atañe hoy día, porque es lo que realmente, cotidianamente estamos, todos los días. Veamos cómo él, el d e s e o a l a actúa en nosotros. En efecto, cuando la persona se enfrenta al, al instinto de mal, nuestros sabios lo explican, lo explican de una manera muy sencilla. Nuestros enemigos son todos aquellos pensamientos que nos llevan a t r a n s g r e d i r la Torah. Algo. Ahí no, nadie te ve, nadie te va, nadie te va, nadie va a notar. Eso no tiene nada, eso no tiene nada, nada de malo que te coma un chincher, un chincher, o chinchercito de cerdo con yuca, allá en el junquito. Nadie te va a ver. Además, eso, a nadie lo ha matado, a nadie se ha muerto, no se ha muerto por eso. Mira, que te conviene. Es solo una mentira blanca, una mentirilla blanca para, para que pueda acceder un, al puesto que tú tantos años has logrado, has querido lograr. Una, una mentira blanca ahí. ¿eh? Fíjate que la, y ahí está el candidato. Es larga. Es como si fuera a comprar pan. Y esto es porque a la menor oportunidad para cometer e s t n agresión a la Torah, ¿Qué hacemos? Buscamos excusas para salirnos o las n u e s t r a En vez de buscar la forma de cumplir mis votos, buscamos una oportunidad para incumplir al eterno. Lamentablemente, la, des la desobediencia m a l está en nuestro instinto. En vez de buscar Modificar. En vez de decir, no, no hago esto porque en la Torah, v i c e esto, esto y esto y esto. s i n o r ¿qué hacemos? Escuchamos esos pensamientos o esas voces que nos vienen del exterior. Y h a c e me d i a、ah, e en nuestro interior. Debemos tener mucho cuidado, amado. Con esa inclinación, ese y ese alá. Lo que llamamos cristianos, el viejo hombre, ¿no? O hombre viejo, viejo hombre, ¿no? Viejo hombre, ¿no? Como decía al principio de la p a r a s i t a debemos guerrear. Contra él. Contra él enemigo. Contra el yesé de allá. Decía también que no debemos caudicar ni hacer y lo que tenemos que hacer es hacerlo cautivo. Dominar el distinto. a m a d o、no, no, debemos dominar y yesé allá. ¿Por q u e no lo decimos en voz alta? Debemos Dominar, ella ser allá. Pero supongamos, supongamos que, que somos, que somos obedientes y nos Nos esforzamos por cumplir una a m i s t a Los enemigos no dejan de atacar a m a d o Pareciera que escuchamos esto. Ese mandamiento, cualquiera lo cumple. Cualquiera lo cumple. No es necesario que se esforce mucho a lo de esta manera.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 A veces escuchamos que dicen que y o merece por tratar de ir en contra de la corriente. Ya no tiene s ni amigos. Amados, podemos decir que nuestros enemigos son esos pensamientos que nos atacan constantemente. Tienen como principal objetivo de doblecarnos para que no les sirvamos a nuestros b e l l a d o s Se aprovechan especialmente de los momentos en que nos sentimos más débiles. Por eso debemos constantemente estar alimentando n u e s a l m a Su principal arma de combate son las excusas. Observen lo que el Eterno nos dice en el Sábado 94 acerca de los pensamientos. Adiós, lo tío. No, el 94 al versículo 11 dice: A lo n a r entiende que los pensamientos del hombre son vanos. Encontramos en Tejidín 146 que dice: Pues sale su aliento. Y vuelve a la tierra.、En、ese mismo día, perecen sus pensamientos. En pocas palabras, amado. Nuestro pensamiento no tiene ningún valor. Obviamente, aquellos que están contra los mandamientos, d e s hacen. Como está escrito. Destruimos argumentos, historia, actitudes que se levantan Contra el conocimiento de j e s é n y llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Masía. Porque estos tipos de pensamientos son nuestros enemigos que nada v a l e n Lo único para el hombre Debe s e r es obedecer la Torah. Hay una versión, amada, que me gustó mucho, que dice, cuando ellos toman su último aliento, regresan al polvo, en ese mismo día, todos sus pensamientos perecerán. b e n d e c i d o es aquel cuya ayuda es Elohim de Jacob, cuya esperanza está en ayudar su Elohim. Amén. Amén. Bendito es el Padre c e y, y Tial, nuestro criador amado. Quien conociéndonos aún más, De lo que nosotros p o d í a m o s llegar a conocernos, él nos otorga una estrategia. Nos da una estrategia para luchar y entrar en, en guerra contra los pensamientos que nos l l e v a que nos llevan a la desobediencia. Y esa estrategia se llama la voluntad. La voluntad. Cuando tengamos la voluntad de enfrentarnos a los pensamientos que nos llevan a la desobediencia, nuestro amado Padre celestial estará con nosotros. Y entregará a nuestros enemigos en nuestras manos. Amén. Amén. Es decir, que dominaremos nuestro pensamiento Por lo tanto, nuestras acciones, ¿se da cuenta? Y así cumpliremos fielmente su Torah, o b e d e c i é n d o l e a nuestro deber en todo momento. Abriendo aclarado el primer punto, vamos a pasar a otro. Pasaremos a elevarnos en la enseñanza que el Eterno quiere que expresemos en el día de hoy. Muchos pueden pensar que la guerra que debemos de enfrentar será más adelante con todo aquello que nos dicen La sagrada escritura, especialmente en el libro de Apocalipsis, del libro de r e v e l a c i o n e s Pero debo aclarar que aunque pareja c a t a s t r ó f i c o o pareciera una visión algo extremista, amado, la guerra es diálogo. Podemos decir, cuando llegue el a m a r g e d ó n ¿cómo vamos a vencer? s i vamos a esperar que venga el, el a m a r g e d ó n para luchar, para guerrear. ¿Cómo vamos a vencer? Si no tenemos entrenamiento. ¿Acaso enviaremos a alguien A la guerra sin, sin siquiera saber cómo defenderse. Bueno, hay un ejército aquí, enemigo de Israel, que s e lo hace, ¿no? Pero, los f i l i t e o s bueno, los, los palestinos, que colocan escudo de mujer, escudo e s de niño, s delante. Amado, los pensamientos no dan tregua, no suspenden l o sus s ataques. Siempre lo vamos a tener diariamente. Por eso la lucha, la guerra es diariamente. Con el comienzo de este mes, el mes Elur, hay una costumbre de tocar el shofar todos los días, con excepción el día anterior a Rosa Sena, al año nuevo. En tiempos antiguos se costumbraba tocar el shofar como llamado Para la guerra. A terminar el Yom Kippur, día de expiación, el día de perdón, anunciará con el toque de c h o f a r Con el toque de c h o f a r se anuncia el tan anhelado regreso de l nuestro amado Jesús h a m a s í d a Así como sabemos que él nació, ¿verdad? En una fiesta. Primero fue concebido en una fiesta. En la fiesta de las luces. Nació en una fiesta. ¿En cuál? c h o c ó ¿verdad? Porque él, él es nuestro tabernáculo. Y murió en una fiesta. e l pesa porque él es nuestro cordero. El último cordero. Y vendrá en una fiesta en el toque del sofá. Bueno, c u é año, no sabemos. Pero vendrá en esa fiesta. Con el toque del sofá, que e s c u c h a m o s diariamente en este mes, en el mes de Elur, el que nos llama al A, de, a despertarnos espiritualmente. Y así como en tiempos remotos, prepararnos para la batalla individual que debemos, ir, ir, ir,、eh, debemos lidiar diariamente contra nuestros enemigos. De manera que podamos incrementar nuestro cumplimiento a la misma voz. Observen lo que n s eh, i r e n lo que nos enseña según el Corintio, 10, 3 al 6, que dice, pues a pesar de que vivimos en este mundo, no hacemos las guerras de una forma carnal, porque las almas que usamos para hacer, La s q u e j a s no son del mundo. Por el contrario, ellos tienen el poder de adonar para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia que se l e v a n t e contra el conocimiento de Hashem. Y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer a Masías. Y cuando sean completamente obedientes, entonces estaremos listos para castigar tu acto de desobediencia. Si、sí, la estrategia que j a s e n nos ha dado en la pregunta a qué alma se refiere, vamos a ver Felipe, cuatro, cuatro ocho. ¿No está? Dice, capítulo cuatro, cuatro al ocho, reconsíjense en unión con Adonai, con a d ó n señor. El, perdón. Regocijense en unión con el Señor siempre. Lo digo otra vez. Regocijense. Permitan que todos vean cuál razonables y amables son ustedes. El Adón, el Señor está cerca. No se preocupe por nada. Por el contrario, hagan r o r a t i v a a Hashem Mediante oración y petición con acción de gracia. Entonces, el Salón de Luín, la parte del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará seguro sus corazones y su mente en unión con la masía de suya. Para concluir, hermano, el f o r c e n Su pensamiento acertó lo que es verdad, noble, justo, puro, amable, amigable en alguna virtud o en algo digno de alabar. <tose> Así es como vamos a a t a c a r a nuestro pensamiento a diario para dar espacio al Shalom, la paz del Señor que nos concede nuestro p a d r e c e l e s Tial enviando a la arua a cada oso. ¿Entendido? Aquí les confiamos Finalmente en su salvación de su jamasía. Vamos a para concluir algunas preguntas de rigor. Si con el toque de sofá de este año viniera n u e s t r jamasía, vamos, ahora para su corte. Venga, Nuestra m a s í a a ñ e m e a mí, de Sosa m a s í a Quiero que venga. Pronto. ¿Qué pensamiento encontraría en Nuestra m a n t e s ¿Qué pensamiento encontraría De suma a nuestro pensamiento. Lo que nos hace obedecer o lo que nos lleva a la desobediencia. Nuestras lámparas estarían llenas o nos tocaría ir a buscar aceite. Amado, yo les aconsejaría, d e m o l e d e m o l e espacio al Ruja Cados. h Así nos ha puesto todo en bandeja, no de plata, en bandeja de oro. No hay excusa. Pero solo es posible sin con voluntad Empecemos a entrar en guerra con nuestro pensamiento. Oremos y r o g u e m o s al Señor para que nuestra lámpara esté encendida, siendo luz para el mundo. Que seamos luz para el mundo. No pensando porque e s ú r e s t e c r i t a n i s mundo, yo soy luz para el mundo. Bueno, lo que, bueno, que Jesús le quede un, un chicote más p a g a d o Se amado,、sí, que nuestra lámpara siempre esté encendida. Que nuestra aceitera esté llena. Para que podamos ir al. O lan Java a la fiesta con muerto amado Yeshua. Sebastián. <tose>